la rinascenza sorge a Comenzamos hoy programa especial de Ruido Rebelde En este caso en el reporte de la escena norteamericana especial del Paraguay Underground En este caso vamos a estar compartiendo metal, trash, hardcore, punk de la escena paraguaya De finales de los 80, 90 y algunas cosas actuales ¿Con qué empezamos? Con Ray High, una banda que estuvo ahí sus andadas en el 85 al 91 que fue una de las primeras bandas que, que vinieron a importar lo que vino a ser el trans metal que poco a poco se fueron reafirmando y tocaron un poco de heavy metal Ray High fue la banda que estábamos escuchando que la dio el canción de del disco Almas de Acero vamos a seguir escuchando más eh, en este caso Hardcore vamos a ir a escuchar a los DL50 banda de Asunción aprovechamos para mandarles desde aquí Un fuerte abrazo a nuestro colega Jorge Jordan Que nos acercó muchísimo material de la escena paraguaya Que hoy vamos a estar compartiendo con ustedes La canción que vas a escuchar en este caso salió en un 7 pulgadas eh, Recordemos que la banda se llama Dosis Letal Media DL50, Hardcore desde el Tercer Mundo En este caso, esto fue editado en vinilo 7 pulgadas por la gente de Darbuca Records de Francia. La canción que vamos a escuchar, el título se llama Herencia Fatal. A seguir con un poquito De ruido, lo que vamos a escuchar es una banda Crossover, a, vamos a escuchar A Hellish Massacre, que es una banda que se generó En el 2008, con componentes Como bandas que vamos a Sacro Inferno del Combat, Overload ¿Qué vamos a escuchar? Henry? En este caso tenemos un split de Hellish Massacre Con DL50 Esto fue grabado en vivo En Una unidad móvil en el concierto underground, realizado en absoluto rock, en Asunción. Esto fue grabado en el 2010. Así que la canción que vas a escuchar es la que da comienzo a este disco compartido, Beer Time. Vamos a Asunción, nos vamos a ir a escuchar una de banda más metalera, así de estilo ochentero, que en el que actualmente estuvieron sacando una demo, lo que vamos a escuchar es Night Hunter. La canción que vas a escuchar de Night Hunter es Messenger of Hell. en Asuncio, lo que vamos a escuchar es una demo en un casete sacada en el 2006 lo que estamos hablando es Infernal Command la canción que vas a escuchar es Sinister City Corrientes también habían Paraguay eh, Lo que vamos a mostrar ahora es como el Punk Que nació ahí eh, la, Una de las primeras bandas que vamos a escuchar en el 88 Vamos a hablar de los Caos Con un sonido un poco precario y sucio Pero bueno, letras muy pegajosas Lo que vamos a escuchar de Caos Es Títeres Rebeldes Seguimos con más Punk de Paraguay, en este caso vamos a ir a escuchar otra banda pionera de la escena paraguaya, estamos hablando de los 200 muertos. Seguimos con un poquito de ruido para el valle, una banda de power track. Estamos en el 2007. Lo que vas a escuchar de esta banda Asunción. Estamos hablando de los eh, Cacería. Lo que vas a escuchar Ataque frontal del metal.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 Ahora, acete socio. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, Estación de Información. Yo aborté.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 Contra el abuso policial e institucional. e institucional Informate Esta semana en este segmento del programa vamos a compartir con ustedes Una información que nos llega de Paraguay En este caso el asesinato de campesinos Este es un comunicado del 15 de junio ...y dice lo siguiente, condenamos enérgicamente los asesinatos de campesinos en Paraguay... ...en Curuguaytí, departamento de Calandesluyú... ...en ocasión de la defensa del beneficio de unos pocos latifundistas. Existimos, exigimos al gobierno de Lugo las garantías necesarias... Para los campesinos que están siendo atacados por la fuerza de seguridad del Paraguay Denunciamos que en horas de la mañana de hoy El grupo de operaciones especiales, el GEO Asesinó a 10 campesinos e hirió a más de 100 La represión continúa de manera que esta nefasta cifra puede incrementarse Esta acción criminal, condenada por el pueblo Ordenada por el Poder Judicial Avalada por el Poder Ejecutivo Y legitimada por el Poder Legislativo Produjo además Siete efectivos muertos de la Policía Nacional del Paraguay Lugo ordenó hace pocos minutos el envío de fuerzas militares condenamos esta decisión presidencial exigimos a las autoridades que paren la represión contra los campesinos y comiencen inmediatamente la reforma agraria que prometieron en las campañas electorales como medida ineludible que ponga fin con la usurpación del 80% de las tierras cultivables por parte del 2% de la población Asimismo, denunciamos las nefastas políticas que militarizan sin pausa nuestra sociedad. Es necesario que se expulse a los militares de Estados Unidos de las academias policiales y militares de nuestro país. En especial, se tienen que desmantelar los cursos de operaciones rurales dictados por los policías del régimen colombiano. Estos agentes nada tienen que enseñar en Paraguay. Por el contrario, denunciamos que en Colombia hay terrorismo de Estado y está catalogado como un país fosa común. Es necesario que termine la impunidad de los fiscales, policías y militares, quienes aún no fueron juzgados por los 77 asesinatos de referentes campesinos registrados por el CODEUPI. El gobierno de Lugo lleva más de una decena de asesinatos impunes de referentes campesinos, entre ellos a Elino Espínola, asesinado esta mañana. Exigimos el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales como única garantía de no repetición de los crímenes de Estado. Las víctimas del estronismo denunciamos que los responsables de las torturas y desapariciones con las cuales el Estado de Paraguay nos hizo víctima hoy ocupan los más altos puestos en la jerarquía de las fuerzas de seguridad Denunciamos que uno de los de las usinas represivas más importante es la CEPRINT organismo de represión que funciona directamente bajo monitoreo de la Embajada de Estados Unidos Nuestra Más sentidas condolencias a los familiares de los hermanos campesinos asesinados por la policía Llamamos a las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a nivel internacional Para que se sumen a la condena de este nuevo ataque represivo contra el campesinado paraguayo Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Estronista En Argentina, colectivo de mujeres ex detenidas políticas del Paraguay, Carmen Soler eh, Acá agregan... un mail para contactarse para tener eh, más información y el mail es trea live@yahoo.com.a. Teresa Sil Silva, realmente. Trea Silva te Borrijo para que quiera mandar un mail a punto Le vamos con un temita de L50. Lo que vamos a escuchar va Sofía Asesina Con más reporte de, las, de la escena subterránea en Paraguay En este caso otra canción de punk hardcore subterráneo en Paraguay Compilado que nos hizo llegar nuestro colega Jordan La canción que vas a escuchar es El Sistema Represor Esto es de Cautivos del Sistema Seguimos con Kiron, que fue una banda que nació en el 96 después de la disolución de Tower, esta banda también del metal Banda bastante vieja de la escena de Paraguay, han tocado bastante, en este caso van a hacer un cover de Metal Urbano, la canción que vas a escuchar, Uniformes. de Kyron nos vamos a ir a escuchar un poco más de punk de los inicios de la escena subterránea en Paraguay, lo que vas a escuchar es Código Neurótico, la canción Paro General. Seguimos en este reporte de la escena paraguaya, escena que no es para nada conocida por estos lados y escena que en Sudamérica se desarrolla hacia finales de los 80, como bien hablábamos al comienzo y te presentamos a Rauhaid, banda bastante conocida en Sudamérica que inclusive hizo varias giras en Brasil. Y se transformó en una banda de culto en lo que es eh, Paraguay También escuchamos por ahí un cover de Metal Urbano Hecho por una banda de high metal, Chiron. Hemos compartido en esta edición el punk hardcore subterráneo en Paraguay Disco que recopila las primeras bandas de la escena subterránea de ese país Rabia Callejera, Caos, 200 Muertos DL50, Guardia Urbana, Gotas de Odio, bandas que por allá, por finales de los 80, comienzos de los 90, tuvieron que tener muchas dificultades por la falta de lugares para tocar y por la poca música también que llegaba al país, así como bastante difícil poder equiparse en aquella época. Estamos llegando al final de este ruido rebelde de hoy Nos vamos a ir a escuchar ahora algo de heavy metal eh, Lo que vamos a escuchar es una banda también proveniente de Asunción Una banda bastante prolífica con varios discos Lo que vamos a escuchar es de la banda Sacro Vamos a escuchar el tema Only Hype The True. Y con esto nos vamos a ir despidiendo Lo que viene a ser el Metal subversivo paraguayo Nos vamos a ver la semana que viene. Como siempre, recordar por si conoces a alguien que le gusta esta música o más puedo compartir o nos pueden acercar más música. Eh, el ruido rebelde moreno.blogspog.com, donde vamos colgando pruebas pasados o el FM Moreno, donde puede venir a traernos algún disquito. lo quiero, y que compartimos acá la radio. Y próximamente vamos a estar, seguramente la semana que viene, o tal vez la otra, vamos a estar. Compartiendo un especial reporte de lo que es la escena colombiana El colega Seba seguramente que anda acá por Buenos Aires se va a acercar Es el baterista de una banda llamada Columna de Así que vamos a estar seguramente en los próximos programas con un especial de Colombia Y como siempre en Ruido Rebelde tratamos de compartir con ustedes aquellas Eh, expresiones musicales que no son frecuentes en otros medios. Y hay un par de fechas este fin de semana, fechas para poder eh, compartir. Y en el caso del sábado 23 en la Plaza de las Carretas, va a estar eh, tocando Páncreas, Astilleros, eh, Caos Organizado. Caos Organizado. Es una fecha a beneficio de los presos, es una jornada en realidad donde van a tocar. Unas cuantas bandas, esto comienza a partir de las 15 horas en la plaza de las carretas, enfrente de la estación. Así que, importante si podés acercarte a apoyar eh, la movida subterránea de Moreno. Y el día domingo 24 eh, va a estar tocando Social Sheet en el Centro eh, Social y Cultural del Cañón, en Monsegur 260. Última fecha antes de ir a tocar a los tren Fest de República Checa se despiden, se van los amigos de Social Sheet a Europa así que vas a tener una muy buena oportunidad para poder verlos en vivo, van a estar tocando con los amigos de Incidius con Pudrición Bill Asesinato en Masa y Morbi Safrin. así que dos buenas fechas para que el sábado y el domingo eh, no te quedes en tu casa y apoyes la escena subterránea local así, nos despedimos entonces Así que hasta la semana que viene, el lunes a las 10 de la noche, y, y no te quedes en casa. Nos vamos con un temita, con el primero que pasamos del de DL50, Dosis Letal Media, eh, lo que... Te pegaremos al tema de Sacro que viene a continuación, que era Only Hit The True, para escuchar un poco de heavy Metal. Thank you.